¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Por suerte, todo muy bien. ¿De qué hablamos hoy? A ver. Bueno, vamos a hacer un repaso de, de los últimos días, eh, de los datos que se han publicado de la economía uruguaya y algo de la vecina Urilla también. Eh, el primer eh, informe que eh, se publica la semana pasada es sobre el nivel de exportaciones de nuestro país eh, al cierre de marzo del año de 2023. Concretamente en el mes de marzo, El, el informe detalla que las exportaciones de Uruguay al resto del mundo, incluyendo Zona Franca, fueron de 1.033 millones de dólares, un número interesante, no obstante lo cual es un 4% menos de lo que se había exportado en el mes de marzo del año pasado. Y si consideramos el trimestre enero, febrero, marzo, la caída fue de un 3%, o sea que lo que vemos en marzo un poco es la aceleración de la caída. Esto ha sido la constante desde agosto del año pasado, cuando las exportaciones dejaron de crecer y comenzaron a caer eh, moderadamente hasta la fecha. Y cuando uno mira cuál es el motivo, el motivo tiene nombre y apellidos, se llama carne y china, son eh, producto y destino correspondientes, son los que principalmente explican eh, la caída o lo que ha venido sucediendo en el último semestre. Concretamente, de carne y bovina se exportaron 214 millones de dólares Eh, un 20% menos que en marzo del año pasado y, repito, la explicación se debe a que la demanda de China cayó sustancialmente, 34% con respecto al año pasado. El segundo rubro del top 3 es la celulosa, que ya es clásica en, en estos informes, 166 millones de dólares, subo un 12% con respecto al año pasado y, bueno, pronto, muy probablemente ya cuando empiece a funcionar la nueva planta, o sea, a lo largo de este año, veremos que este rubro va a ser el principal rubro de exportación de nuestro país, Uruguay va a ser, el, princip el principal rubro de exportación uruguayo va a ser de pasta de celulosa. Bueno, y en tercer lugar aparecen lácteos y derivados, que sube 7%, 65 millones de dólares, la casi la mitad de esto fue destinado a, a Brasil. Eh, otros rubros que llaman un poco la atención son Fue, por ejemplo, la producción de colza y carinata, un rubro relativamente extraño para nuestro país. En realidad son productos eh, granos que tienen destino fundamentalmente fue a Europa. Eh, Algunos de ellos se utiliza para la producción de biocombustibles. El otro para alimentos pasó de 14 a 45 millones de dólares. Y el otro rubro que subió fuertemente y que evitó que la caída sea mayor fue la Malta, con un destino casi total a Brasil, 91% a Brasil, que pasó de 8 millones a 29 millones de dólares marzo contra marzo. Y bueno, y si analizamos los destinos, en este mes de marzo China volvió a estar en el primer lugar, 177 millones, seguido por Brasil que está en el segundo lugar, 161 millones. 92 millones fueron para la Unión Europea, 73 millones para Estados Unidos, en quinto lugar está Argentina, con 50 millones de dólares, en los cuales 10 millones son vehículos, buena parte son autopartes de vehículos. Eh, lo raro, pero por un problema entre estación y a su vez de precios, es que el trigo y la soja no están en el listado de los 10 productos más vendidos de marzo del año 2023. Y pasando a otro dato económico que se publicó en los últimos días, el detalle de desempleo del mercado de trabajo a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, y ahí tenemos este líneas bastante claras. En el trimestre diciembre, enero y febrero del año 2023, la tasa de desempleo más alto esto es desocupado sobre población económicamente activa, están en el litoral, Salto, Río Negro, Artigas, Soriano, llevan el 14,2%, 13,4%, 12,7% y 12%, pasando un poquito menos, pero por encima del 10%, las tasas de desempleo más altas del país. La tasa de desempleo más baja es la de Cerro Largo, menos del 1%, 0,8%. Maldonado está en un digno 3,2%, ¿eh? fruto de esto de que estamos en temporada aquí en este periodo. Y para tener una idea de valores, de ese 14,2% de Salto, Río Negro, Artigas, por encima del 10%, el único departamento que queda fuera del litoral, que queda fuera de este criterio es Colonia, que tiene menos de la tercera parte del desempleo de la región litoral. El único departamento del litoral que queda fuera es claramente el efecto de las diferencias cambiarias que tenemos con Argentina. Y hablando de tendencia, la otra gran tendencia es los países los departamentos donde hay mayor cantidad de gente no registrada en el Banco de Previsión Social. Bueno, nos pasamos al otro lado del país. La frontera contra Brasil. Artigas tiene casi la mitad de la población ocupada sin registro del Banco de Previsión Social. Rivera, 34,4%. 33,30,6%. Cerro Largo, 34,2%. Quiere decir, volvemos a repetir, esto ya es reiterativo cada vez que hablamos de estos temas, tenemos un problema económico muy serio en el litoral, lejos de estar siendo solucionado, daría la impresión de que está empeorando día a día y tenemos un problema de eh, registro en el Banco de Previsión Social, el trabajo negro en el en el otro en el otro litoral o en el otro en la otra franja eh, fronteriza ahora con Brasil, en donde la mayoría o buena parte de la población eh vive allí está en En, este fuera del sistema del Banco de Previsión Social. Eh, y finalmente, Jorge, para redondear, eh, eh, se publicó también el IPC de marzo con una tasa del 7,33% de inflación. La inflación está bajando. Lo preocupante es cuando uno mira dentro de ese 7,33%. Bueno, frutas, verduras, 10,9%, 12,35% anualizados alimentos y bebidas, 10,73% anualizado salud 9,04%, o sea, todos estos rubros que son clásicos de alimentación, de salud, todos han subido por encima del IPC. ¿Qué es lo que está llevando a la baja al IPC? Bueno, eh, por ejemplo, telecomunicaciones o transporte. Tenemos el eh, combustible bastante congelado en los últimos meses que ha hecho que la inflación no sea más alta. Pero todos los rubros alimentarios realmente están complicando, y la salud también, el bolsillo de los ciudadanos uruguayos. Situación que cualquiera que haya ido a una frutería no debería asombrarlo, ¿verdad? Es importante el aumento de precios que estamos viendo de los alimentos. Eh, la buena noticia es que en estos últimos días, como ha habido <risa> eh, receso a nivel financiero mundial, Hay tranquilidad en el sistema financiero. Esperemos que la tormenta haya pasado. A mí me quedan mis dudas y no tendremos alguna sorpresa en los próximos meses. Ojalá que no sea así, Jorge. Algunas consultas, eh, Mauro. Eh, de, ¿Sí? Hablabas que las exportaciones, este estaban primero las exportaciones con China y después con Brasil. Lula está hoy, por decir, por China, llegando. ¿Sí? Eh, ¿Qué expectativas le crea Uruguay eso, porque por un lado podemos pensar, bueno, teniendo en cuenta la iniciativa de Uruguay de, de hacer un tratado de libre de comercio con China y que Lula lo ha visto con agrado, de repente puede Uruguay encontrar un apoyo de Brasil como para avanzar en ese sentido, pero por el otro lado también los acuerdos comerciales eh, individuales que puedan hacer en Brasil con China de repente termina afectando justamente nuestras transformándose en, en, en competencia para nuestras exportaciones hacia China. ¿Qué análisis sí. haces de eso en lo previo? Es muy interesante lo que tú comentas, Jorge, porque yo soy de los que creo que Uruguay, y, y, y la práctica creo que la, la realidad me lo ha demostrado, Uruguay siempre debería ir bajo el ala de Brasil a las negociaciones, por varios motivos. En primer lugar porque Brasil es un país que pisa fuerte, Es muy difícil ir a negociar cara a cara con un país es distinto si uno va a negociar con Brasil. El gran problema que tenemos con Brasil es que Brasil nos trata de alguna forma o nos considera, dependiendo de la autoridad política o económica del momento, a veces como el enano gruñón o como el que siempre se queja. Pero en realidad es el único que nos puede abrir esas puertas. Uruguay tendría que ser, y yo creo que está claro esto, Eh, tendría que subirse al avión en el que viaja brasil a china y, y esperar atentamente cuáles son los avances que tenga brasil desde el punto de vista económico y pegarse inmediatamente a brasil eh, yo creo que esa, esa es la salida y creo que con lula da silva es más fácil porque es mejor es más reconocido es más respetado eh, y por ende es más fácil el negociador Es más fácil hacer negocio con yo y con él. Yo creo que el cambio político que ha habido en Brasil, más allá de la tendencia filosófica, es, es muy importante para Uruguay. Y creo que Uruguay tiene que subirse a, la, a ese avión y, y, y estar sentado al lado de Brasil y pegarse a los resultados que Brasil obtenga. este Porque de lo contrario puede pasar lo que tú dices. ¿eh? Brasil se juega solo y eso sí nos podría perjudicar. Eh, pero me parece que no va a pasar eso. Yo creo que la idea de Brasil con este gobierno de Lula es arrastrar a uruguay eso sí no va a permitir que uruguay negocio solo claro. eh, y ahí eh, creo que lo está demostrando de esta manera pero yo creo que en definitiva este es eso es lo que va a terminar sucediendo y lo mejor que nos puede suceder funcionar en lo colectivo a nivel de mercosur y no en lo individual ¿no? sí, sí, yo creo que sí este creo que es así eh, no no hay no hay muchas alternativas tampoco no nos van a escuchar solo Si vamos con Brasil, bueno, el, la voz de Brasil es mucho más escuchada que la nuestra. La nuestra la acompañará la de ellos y de esa manera sería, yo creo que es lo mejor para nuestro país. Mauro, gracias por tu aporte, muy amable. Como siempre, buena semana para todos, Jorge. Igual para ti. Gracias. Chao. frecuencia Chao.